MUNDOFONÍAS fonías Não mudenta por dente se que um dia rirá melhor que rirá por fim snemagen frie forna den den konto den du sang Hola, os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, como sabéis este programa que se dedica a explorar las músicas más fascinantes de nuestro planeta, que no son pocas y eso lo vamos descubriendo programa tras programa con la enorme variedad de propuestas de alta calidad que nos ofrecen los músicos de todo el planeta, una enorme variedad que ...que muy poco tiene que ver con lo que habitualmente las emisoras comerciales, la música empaquetada y comercial nos ofrece. Hemos comenzado desde Portugal con una experiencia que todavía no está plasmada discográficamente, pero que esperemos que lo haga pronto... Eso sí se está presentando en los escenarios de forma bastante activa en los últimos tiempos, es la propuesta contracorriente, una propuesta impulsada por la cantante Sara Vidal, a quien muchos conoceréis por haber sido la voz de Luar Nalubre, el grupo gallego durante unos cuantos años. Ella desde Portugal está impulsando este proyecto que reivindica las canciones de intervensao, las canciones de intervención, las canciones de autor con compromiso y en este caso pues escuchamos la revisión que hacía de dos piezas del repertorio del gran Zeca Afonso, del Gran José Afonso, A morte hayo a rúa, La muerte salió a la calle y el cantar a Lentejano. Con esta música inédita hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con más música que llega desde Portugal, la música de Custodio Castelo y este disco llamado Inventus. Él es un guitarrista de guitarra portuguesa y en este tema o encantador de tristezas el destila lo mejor de su arte.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 Después de esa pieza extensa y bien bonita del guitarrista portugués Custodio Castelo, guitarrista portugués y guitarrista de guitarra portuguesa, nos hemos ido con este combinado, con este trío bien curioso, atípico y maravilloso. Violón bag, bag los violines bárbaros, músicos que desde Bulgaria, Mongolia y Francia se juntan para hacer esta espléndida música que hemos querido volver a evocar en esta edición de Mundofonías con el tema titulado Sedenki. Seguimos ahora con música que nos llega hecha en Persia. Música de la cantante nacida en Irán, Sorej Yoya, dentro de un disco llamado Persian Nights. Música tradicional desde Irán. Y hemos elegido un tema del norte de Persia, Simay Yajn. Man påom flænger udt påomtilille manpersom atvor topa man med i spillig. Topa man بمانی می پلی فیز پیلی خیلی بس خیلی پامو چل بی بی مای سبز سر یا بلخش چشم بار Bos l Lägurut bosom de la man bosom har tro bak man Chanarunishanim bulbulay <unítulo -tanto> <intake> con sus acompañantes interpretaba este tema de la región de Gilan en el norte de Persia el tema Simayajen incluido en un disco del muy prolífico sello Ark Music Pues con esta intérprete iraní Zogrej Yuya estaremos hablando en Mundofonías próximamente con motivo de su concierto el día 23 de mayo en Murcia y de su presencia por nuestro país. Aprovecharemos para hablar un poquito con ella y bueno pues os lo ofreceremos aquí en el programa de momento. Nos quedamos con más música suya. El concierto que va a dar en la ciudad de Murcia ese día 23 de mayo está relacionado con la cultura afgana, con Afganistán. De hecho, ya viene de la ciudad de Mashat en Irán el este de Irán, y de hecho pues sus raíces son tanto iraníes como afganas, por parte de madre y de padre. Así que en esta tesitura afgana, junto con el Afghan Ensemble, estará actuando, y así la vamos a escuchar ahora en este disco titulado Songs from Afganistán, con el Afghan Ensemble, las voces de Sohrej Juya y Hamid Golestani, y esta pieza que lleva por título Doctare Kuchi, la chica nómada. que es el que a ti te entre pues mundo tiene que ser pues vaya fácil que es y a veces Pishma. She does meet you. شزی جنو دو شزی چش Hemos escuchado otro tema interpretado por Surea Hayuya, esta cantante iraní, dentro de un disco reeditado por el sello Arc Music, el disco Journey to Persia, Viaje a Persia. El tema que hemos elegido es Dohtar Shirazi, es decir, Chica de Shiraz, una canción del sur de Persia interpretada en la lengua farsi. Sogret Yuya, que estará en Murcia el 23 de mayo. También, esperemos, si nada se tuerce, estará también en nuestro programa mundo Mundofonías charlando con nosotros, una intérprete que vendrá con ese repertorio afgano, pero como veis, canta canciones de toda la región, desde Afganistán, incluso hasta Azerbaiyán. Nos vamos a despedir también en Asia y lo vamos a hacer con The Bashish Bhattasharia y ese último disco suyo, Beyond the Ragasphere, Más allá de la Ragasfera, en, en el cual colaboran grandes intérpretes y amigos suyos, como el guitarrista británico John McLaughlin, al cual pues le vamos a escuchar esplayarse junto con Devashish Bhattacharya en esta espléndida pieza titulada A Mystical Morning, una mañana mística, con la cual os dejamos en los minutos que nos quedan de esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, en mundofonías.com, ahí nos tenéis. Si nos queréis contactar, radio arroba mundofonías.com. Hasta pronto. Salud. Thank mm -hmm. you. Thank you. Bye. -bye.